Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba. Nadie lo veía venir. Pero hoy, es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM, facebook BenderFM. Facebook.com/BenderFM. a a r r